Consigue una pistola si es que quieres o cómprate una daga si prefieres y vuelve de asesino de mujeres. mundo que pueda resistirse a los detalles despiértala con una serenata sin ser un día especial llévale flore